p r i n c i p a l e n e m i g o Cales y Monteros d e g r i s a l v a s a t b Su dueño es, d o n m i g o m u n g u i r a de origen español, pertenece al grupo San Roque. También la empresa Cales y Monteros d e g r i s a l v a s a t b pertenece al grupo AMPA c a l o sea, a la Asociación Nacional de Fabricantes de c a l t a Ustedes se dan cuenta, estas gentes, para empezar, son de origen extranjero, son españoles. Y luego, además, tienen mucho poder s o n un enemigo muy fuerte a v e n c e r estamos conscientes de eso. Y por eso es que seguimos insistiendo y vamos a seguir luchando hasta lograr que esta empresa salga de aquí de nuestra comunidad. No la queremos. Nos está enfermando, nos está envenenando poco a poco. Nada menos d e d í a de anoche, cortaron u n h u madera muy fuerte que se mete en las casas y h a g a n d e cuenta que h a y e s e humo sumiendo dentro de una cámara de gases, así es, dan a u s e a s e s t á aspirando ese humo que es producto del pescoque. El pescoque es un carbón que utiliza la empresa para poder、eh, coger la p i e d r a y ese, ese residuo pescoque, que es producto del petróleo, t i e、eh, n e e s t a r en m u c h estados que producen cáncer. Entonces, Ya estamos cansados de vivir esa situación todos los habitantes de Caguá. r Ahora, ¿cuáles fueron los motivos que nos murieron para hacer, para, para empezar esta lucha? Pues bueno, en, en aquel momento, en el año 2002, ese t grupo de compañeros que fuimos aquí a q u i a j a de Corto nos fuimos para, para informar a la presidencia municipal que las r o r a b a que hacían diariamente y a veces hasta dos veces por día. También el polvo y el ruido. Ahora, ¿cuándo inician las denuncias? En marzo del año 2002, presentamos las primeras denuncias ante las autoridades ambientales. ¿Cuáles son los resultados de estas sesiones? Uno de los primeros resultados que obtuvimos en el 2002 fue la reconstrucción de la escuela. En aquellos momentos, la escuela f i j a r i a licenciada b e n j a m Muy vaciada. s Tres aulas de las seis aulas que forman la escuela estaban completamente vaciadas y incluso las estaban clausuradas, esas aulas ya no se usaban. Entonces, en base a las sesiones t que la comunidad dijo, se logró que Protección Civil pudiera hacer un estudio de valoración de riesgos y de cuantificación de los daños para a b r i r e l 2003, la escuela se estaba reconstruyendo de nuevo. Hoy en día, Esa escuela ya está nuevamente cuarteada, gracias a las i n s a c i o n e s que sigue e s produciendo la empresa. También、eh, en aquel entonces se hizo un monitoreo del ruido.、Eh, los niveles permitidos por la normatividad d e materia ambiental estaban s o b r e s a s t a n d o esos niveles de ruido.、Eh, en los niveles normales. De ruido son 6 5 decibeles por la noche y 70 decibeles por el día. Ellos están、eh, entre 80 decibeles por el día y 89 por la noche. Por lo cual quiere decir que también están arriba de la nueva oficial mexicana, que es la NOM 081, que fue en 1994.